Debuta en Santa Rosa el transporte público gestionado por el Estado Municipal. Emanuel Alfayate, el gerente del EMTU, dio en periodismo turno mañana detalles del inicio de la actividad. Hoy arrancó todo normal, hoy pudimos salir temprano en horario que estaba ya establecido, en el cual es el domingo, obviamente por la pandemia. Eh, ya están en la calle las líneas, la 1, la 2, la 3, la 4, eh, las 6 y las 7. Están circulando en horario habitual hasta las 11 de la noche. Bien, para que quede claro lo, de lo que tiene que ver con el COVID, el transporte público por protocolo solo es utilizado en el caso de ser necesario ir al trabajo y no tener en ir. O sea, está totalmente descartado el hecho de paseo, de, de, de compras o lo que sea. Es solamente para, en el caso de que una persona no tiene que ir, tome el colectivo. Obviamente está la gratuidad, hay cartelería, hay, hay asientos en los cuales hay un sticker en los cuales no se pueden sentar, si sí se pueden sentar, y bueno, tratar de pedir a los vecinos y vecinas que respeten el protocolo. La directora de Epidemiología, Ana Bertone, dijo en Radio Kermes que el caso sospechoso del sábado, que se hizo mediático, fue... Uno más de los más de 200 que se han descartado en la provincia. En realidad en la provincia eh, está, seguimos en la fase de contención y todos los días, no digo todos, pero mm. casi todos los días eh, tenemos eh, pacientes que, que se estudian, no, que cumplen una definición de caso, la cual es el eje, digamos, cómo nos movemos en en salud pública y con salud pública digo tanto el ámbito privado como como el como el estado y se van descartando pacientes. Hasta el momento hemos tenido cinco casos confirmados. El sábado para nosotros desde salud pública fue un caso más. O sea, el sábado se analizaron varios. Eh, un caso más que se analizó hoy. Se habilita hoy la circulación entre La Adela y Río Colorado, confirmó el intendente de la localidad pampeana, Juan Barrio Nuevo, en la mañana carmesera. Eh, a partir de hoy pudimos liberar, el, o sea, el ingreso y el egreso de, de, de ambas localidades del lunes, de lunes a sábado. Pero acá es muy, muy difícil en la parte, o en, mejor dicho, en el... El lugar geográfico que nos encontramos nosotros en la provincia de La Pampa, sí. estamos pegaditos a la provincia de Río Negro y a la provincia de Buenos Aires, que los propios vecinos de la, de la provincia de La Pampa. Si bien nos sentimos pampeanos también, pero este, las decisiones son muy difíciles de tomarla de acuerdo a, al decreto de nuestro gobernador. Eh, la verdad que hemos tenido que tomar este, a veces diferentes o modificar los, los los decretos del gobernador cuando nosotros sacábamos nuestras resoluciones. Vanina Ledesma, una mujer embarazada con dos hijos, pidió ayuda ante nuestro cronista de exteriores luego de ser desalojada por la policía de una casa que estaba abandonada. Hola, yo vivía con una amiga deprestada en una pieza atrás. Y ella de un momento a otro me dijo que me tenía que ir y me quedé en la calle una noche y bueno, tomé la decisión de irme a meterme en una casa abandonada. Y Como esa casa estuvo desocupada por 10 años, eh, decidí meterme ahí. Tengo dos nenes y estoy embarazada de siete meses. Trabajo no tengo y el único ingreso que tengo eh, son los lo salarios y las tarjetas alimentarias. La, lo único que me asistieron fue la guardia de acción social. La de la guardia me dijeron que me ayudaban con un alquiler por solo tres meses. Estoy anotada en el IPAP desde el 2013 y todavía no me ha tocado la casa. Me, me sentí muy mal porque llegaron de golpe personas que no conocía, me agredieron... Me, me insultaron y aparte me amenazaron con, con querer pegarme y, y de prender fuego la casa conmigo y los nenes adentro. La secretaria de la mujer del gobierno pampeano, Liliana Robledo, explicó cómo será la capacitación por la ley Micaela que se realizará en comercios de la provincia. Tenemos eh, varios pedidos de, de comercios y principalmente de comercios que tienen atención al público. Eh, que quieren capacitarse en la temática de género, saber qué herramientas hay. Eh, bueno, nosotros en, in, introducimos con, con la ley Micaela, que en, en sí es todo el marco legal de, de todas las herramientas que tiene el Estado con respecto a la temática de género, y a su vez nosotros les agregamos, bueno, obviamente, eh, todo lo que hay en la provincia de La Pampa y, y asimismo las herramientas que se tienen eh, a la hora digamos de un caso concreto de una solución eh, digamos para no revictimizar a la víctima Radio Kermes 106.1 Seguinos en radiokermes.com